Estudiantes de Medicina realizarán una vigilia por la presencialidad plena. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata realizarán este viernes desde las 12 del mediodía una vigilia con Feria de Emprendedores y Clases Públicas para reclamar por la vuelta de la presencialidad plena a la unidad académica. Desde el Centro de Estudiantes señalaron que aún no se volvió a la carga horaria que poseía la Casa de Estudios en 2019. En este sentido, señalaron el recorte en horarios y accesibilidad para los estudiantes y denuncian que en cinco años no se construyeron las condiciones edilicias para la vuelta a la presencialidad. Piden que Garro informe cuántas multas se aplicaron a las líneas locales. El concejal del Frente de Todo, Facundo Albini, presentó un proyecto de resolución en el Consejo Deliberante para que el Intendente Julio Garro informe si aplicó multas y apercibimientos a las líneas de colectivos locales en los últimos dos años. También piden ser convocados para debatir el pliego de licitación de transporte municipal. Radio Futura habló con el concejal Albini. Estamos trabajando con instituciones intermedias estamos trabajando eh, en las distintos barrios, pasa que... Eh, que nos tiene que convocar es el Ejecutivo para armar juntos el pliego, ¿no? Hay que explicarle al que el pliego de licitación, el pliego de la licitación son las bases y condiciones, donde en ese pliego se tienen que marcar los recorridos, frecuencias y ramales. Entonces creo que en esa mesa tienen que estar todos los actores de la ciudad y entre todos armar los recorridos, las frecuencias y los ramales, ¿no? Un servicio que informa, informa. más cerca. Cerca. Llega una nueva edición de la Feria Vegana de Galichos. El próximo sábado, domingo de septiembre, entre la 1 y las 6 de la tarde, se llevará adelante una nueva edición de la Feria Vegalillos en La Plata, que contará con más de 40 proyectos locales, una feria sustentable, un refugio de animales y sorteos. Se realizará en Calle 9 entre 43 y 44. Según la organización del evento, el objetivo del festival es promover el veganismo y la autogestión, revalorizar la nutrición, fomentar la economía circular y repensar nuestros consumos y prácticas en torno a la alimentación y el desperdicio. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 20. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.